Cuéntanos un poco sobre la actividad que ya vienen realizando y que se están todavía preparando de cara a lo que va a ser un nuevo 24 de marzo. Así es. Bueno, esta actividad, eh, Costurero de Memorias, mm. estamos llevando a cabo un tapiz porque la propuesta es hacerlo con telas, eh, reciclar telas, eh, coser y, y también tejer. Así que todo lo que tenga que ver con los hilos, que también son los hilos de la memoria, ¿no? eh, estamos entonces haciendo este tapiz que este año la propuesta es la realización del árbol de la memoria y bajo la sombra de ese árbol los nietos recuperados que han recuperado la identidad. Entonces, eh, bueno, se están sumando, es abierto a toda la comunidad, no necesita eh, saber coser, nada, simplemente eh, su sumarse a, a las actividades previas al 24 y, por supuesto, a la mi al mismo día, ¿no? Esto lo venimos realizando ya desde hace unos jueves porque lo hacemos en conjunto con la Feria Agroecológica, así que este jueves que sería 16 estaremos en la Plaza Primera Junta de 10 a 12, el costurero va de 10 a 12. Allí pueden acercarse a curiosear, les vamos a ir contando de qué se trata. Tenemos el listado de todos los nietos y las nietas que han sido recuperados como para enterarnos de quiénes son también. Eh, en, este, en estos muñecos que van a representar eh, a esos nietos y nietas, pues les explicamos cómo se hacen. Tenemos ahí telas, tijeras. El que quiera aportar también lo puede hacer, puede traer retacitos de tela y ahí vamos construyendo entre todos ese gran tapiz que lo tenemos que tener más o menos terminado para el 24 o 23 para la vigilia. Bien, y comentame un poco por, por qué vos crees que es tan importante eh, la expresión artística en, en un evento como este también Bueno, creo que el arte expresa ¿no? de distintas maneras y nos ayuda también a, a sumergirnos en la propia historia eh, de, desde el arte se ha construido muchísimo, ¿no? y creo que también es un gran aporte a, ...a este gran trabajo que es la construcción colectiva. Entonces, eh, por eso siempre hay una ranita del arte, ¿no? Allí metida, ya sea desde la danza, desde la música, el teatro. En esta oportunidad... Pues lo hacemos desde la tela, desde el coser que también es una forma ¿no? de ir cosiéndonos poco a poco de no, de no soltar el hilo de apretarlo bien de, de construir con el otro eso tiene como ese significado también de la costura eh, y el de dejar plasmado eso en un tapiz que también nos da la oportunidad de ver ¿Qué, qué colores, qué texturas eh, se eligen para, para decir, para contar, porque vamos a contar algo a través de esa imagen ¿no? y de lo que vamos eligiendo para hacer, cómo se construyen esos muñequitos que lo, lo estamos haciendo usando eh, como hacían las, las africanas que son, se llaman muñecos abayomi que es la construcción de esos muñecos a través de nudos así que no se necesita por ejemplo hilo y aguja y eso también tiene un significado muy importante eh, la confección de ese muñeco entonces también les queremos contar eso de qué va qué qué sería cada nudo cuando estamos anudando qué anudamos eh, cómo lo vestimos y qué nombre le vamos a poner a, a ese muñeco que va a representar que nos va a representar, Bien. entonces bueno tiene todo un trabajo que lo hacemos ahí en el momento y, y se está sumando otras, otra gente digamos, la escuela primaria jardín de infantes, el secundario también están interesados nos van a visitar en la feria agroecológica y luego acá en la casona que aquí siempre se recibe eh, visitas y se hacen visitas guiadas van a venir eh, algunos grupos del secundario y cuando terminan la visita guiada eh, vamos a, a unirnos con el costurero memorias. Bien, entonces un trabajo colectivo y de... Bien. Eso, recordarla, tener siempre presente la memoria. Coméntame entonces eh, cómo se pueden acercar. Mañana está la, una reunión más, tenemos el miércoles, y luego me dijiste en la Feria Agroecológica. Exactamente, mañana miércoles aquí en la Casona, a las 18.30, hay una reunión que es creo que ya es la tercera reunión de organización. Quien quiera sumarse, venir a poner su propuesta, lo puede hacer en ese horario, es abierto. Y nosotros desde el costurero vamos a estar también trabajando. Mientras vamos organizando, vamos... Eh, construyendo el árbol, mañana nos vamos a dedicar al árbol de la memoria, que va a ser un, un, un gran árbol, eh, representando una, a ver si me sale, acacia carnaval, eh, sería porque florece cada 24 de marzo. Es como ha sido elegido dentro del proyecto que se llama El Árbol de la Memoria. Entonces pueden asistir mañana miércoles, ya sea para ver cómo hacer el costurero, o para alguna propuesta, o para escuchar de qué van las actividades para el 24, o sumarse los jueves, nos quedan dos, eh, si siguen a la Feria Agroecológica también nos van a encontrar. Bien, ¿tiene que llevar algo la persona que esté interesada o...? Si no tiene nada, pasa nomás y nosotros le ofrecemos lo que tenemos. Y si tiene ganas de ir a participar, aunque sea a charlar, a ver, a, tenemos libros también para exponer, libros que estuvieron prohibidos en la época de la dictadura, eh, y les contamos un poquito de la historia, y si quieren aportar, pueden hacerlo con telitas y llevarse una tijera.